Cuentos de hadas españoles El patito feo Una preciosa tarde de verano Mamá Pato encontró un encantador lugar bajo un árbol junto al estanque para poner sus huevos Puso cinco huevos De repente, se dio cuenta de que uno de los huevos era diferente al resto Se preocupó un poco Esperaría a que rompiesen los cascarones. Una preciosa mañana, por fin, uno tras otro los huevos empezaron a romperse. ¡Pío, pío! se oía. Todos los huevos se habían abierto y los patitos empezaban a asomar sus cabecitas al mundo exterior. Todos los huevos se rompieron excepto uno. ¡Qué bebés más monos tengo! ¡Qué madre más afortunada soy! ¿Pero qué pasa con el quinto huevo? La pata estaba preocupada Este huevo está tardando demasiado tiempo Se posó sobre el huevo y le dio todo el calor que pudo Este será el patito más bonito de todos Porque está tardando mucho en romper el cascarón Una preciosa mañana empezó a romperse el cascarón. De allí salió un feo patito de color gris. Este patito era diferente a sus hermanos. Era muy grande y bastante feo. Ninguno de mis patitos son como este. Este patito es muy feo. Mamá Pato se sorprendió al verlo y se puso muy triste. La madre esperaba que algún día sería igual que sus hermanos. Pero pasaban los días y el patito seguía siendo feo. Sus hermanos y hermanas se burlaban de él y no querían jugar con él. El patito estaba muy triste. ¡Eres feo! ¡Ja, <risa> ja! mira la cosa más fea sobre la tierra! Sí, anda, vete, que eres muy feo No vamos a jugar contigo, monstruo feo Todos se reían de él El patito feo estaba muy triste Se acercó al estanque y miró su reflejo en el agua No le gusto a nadie, soy tan feo El patito decidió abandonar la familia e irse a un lugar apartado del bosque Vagaba solo por el extenso bosque Pronto llegó el invierno Y lo llenó todo de nieve El patito estaba triste Y temblaba de frío Pero no podía encontrar comida Para alimentarse ni un cobijo caliente Encontró una familia de patos Pero lo rechazaron Eres un pato feo ¿Quién es este tipo tan feo? Fue a un gallinero, pero las gallinas lo picaron con sus picos y salió corriendo Se encontró con un perro en el camino El perro lo vio y se fue El patito feo pensó Soy tan feo que ni siquiera el perro quiere comerme El patito feo empezó a vagar por el bosque de nuevo Allí lo vio un campesino y se lo llevó junto a su mujer y sus hijos. Pero también tuvo problemas con el gato, así que abandonó la casa de los campesinos. Pronto llegó la primavera. Todo volvía a ser fresco y verde. Caminando y caminando, vio un río. Estaba tan contento de ver el agua otra vez. Se acercó al río y vio a una preciosa cisne nadando. Se enamoró de ella. El patito era muy vergonzoso y agachó la cabeza. Cuando vio su propio reflejo en el agua, se quedó asombrado. Ya no era feo. Se había convertido en un joven cisne precioso. Y se dio cuenta que diferente era de sus hermanos, porque era un cisne y ellos eran patos. Se casó con la preciosa cisne de la que se había enamorado y vivieron felices para siempre.